Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. Salvador, como decíamos en esa introducción, los dioses tienen extraños gustos, ¿no? Hay veces que entran, como en el caso de esa dramatización que había... Bueno, era el diablo. El diablo sería un dios más de estos pequeñitos con minúscula. Y igual. es Uno igual, que a veces... Eh, los que estas entidades ayudan a unas personas, para las cuales son ángeles entonces, y fastidian a otras, entonces para esa otra es un, es un demonio, pero son se trata de las mismas entidades, variadísimas entre sí, además que tienen una lógica, una manera de actuar que para nosotros es totalmente incomprensible, igual que nuestra lógica es incomprensible para los animales. Cuando hablabas antes de las diferentes razas que se han metido cada una en un continente, más o menos, y que se las han dividido los dioses, es que, bueno, han llegado a un acuerdo entre ellos, y han dicho, esto es para mí, esto es para mí, o hay peleas también contra los humanos, y de repente se que pelean por quitarse una raza a la que puedan dominar, o cómo va no, eso? Yo no, no tengo seguridad de nada de esto, nada más es deducciones a las cuales uno va llegando poco a poco, poco a poco. ¿eh? Lo mismo que la ciencia también procede así, muchas veces la ciencia, un científico, a lo mejor un, un hombre que fue delante, pues empezó a tener sospechas lo le pasó a Finnlay con el mosquito que era el que transmitía la fiebre amarilla y primero se rayó todo el mundo de él y después acabaron y, y una vez estaba él nada más movido el tema discutiendo de su convenciendo a otros científicos allá en Cuba y, y de repente él tenía en un gran vaso Y lo tenía lleno de mosquitos Se cayó, se rompió, ¿no? salieron los mosquitos Y salieron disparados, todos los que estaban riendo del Por si acaso, y acabó teniendo razón Al Pasteur le pasó igual Cuando empezó a decir que eran bichitos pequeños Los que hacían las... nada, no, no le y, sin embargo así, uno va adelante porque uno llega, por lo menos yo llegaba a estas conclusiones Y nosotros, yo, mucha otra gente Lo que pasa es que algunos no se atreven a decirlo Perdóname, tenemos a Manuel en un teléfono público desde Barcelona Lo pasamos y luego continuamos Muy hablando bien, Por no hacerle esperar demasiado que debe estar en una cabina Buenas noches Manuel Sí, buenas noches Cuando quieras, gracias Mire, por llamarnos Mire, quería saludar a Pimera Sábado Suicido Buenas noches, grabador Muy buenas Mire, quería preguntarle porque es que me tiene esto muy intrigado La relación que tiene el Yahvé bíblico con el Dios de los Aztecas, Huichilopochtli hm. Solo de eso, ¿eh? Gracias eh, Y me enamora por el programa Gracias a, gracias a ti adiós. Bueno, yo digo... Vamos yo te... un poquito de tiempo para que vaya llegando a su casa Ahora le contestas eso, cuenta y sigue contando lo que estaba diciendo Esas conclusiones a las que había llegado con los mosquitos, por si acaso Sí Bueno, pues, eh, yo decía eso, que uno llega a esto por deducciones, no es que se me presente a mí a decir, mira, yo soy esto, no, no, sino que llega uno por deducciones y eso son mucho, muchos, muchos los hechos. Hay gente que tiene ya muchos intereses creados, o tiene mucho fanatismo, tiene miedo, porque son fariseos, o qué sé yo, o no tiene suficiente materia gris, y claro ante eso pues eh, se echa para atrás, y si tiene miedo pues nah, se sonríe y se acabó, bueno, pues Dios, eso, Dios los bendiga, Yo, en eso lo superamos, en que somos tolerantes, ellos a lo mejor nos hubieran llegado a lo era, nosotros no, que piensen lo que les dé la gana, de modo que, ya te digo, no me acuerdo bien cómo era tu pregunta, pero lo que soy, voy diciendo es que llegamos a estas conclusiones a base de, de hechos y hechos y hechos y deducir, porque hay gente que no son capaces de deducir nada, les dan los hechos y ahí se quedan, y te repiten los hechos, pero deduzca usted algo, Entiende? Lo mismo que por la noche, si usted oye que en la bodega de abajo hay ruido, y ruido. Usted deduce, no ha visto al ladrón, pero que me están robando. Y usted es bobo si no baja, ¿verdad? Pero no ha visto a ladrón. ¿Y por qué baja usted si no ha visto a ladrón? Porque deduzco que hay uno Pues yo, después de conocer los hechos, muchísimos hechos, que lo están diciendo todos los días por la radio, los oyes, entonces uno dice que aquí hay una mano secreta que está jugando con nosotros. Contestamos, hermano, que suponemos que ya tendrá, habrá llegado a casa, tendrá ya el receptor al lado. Eh, si sí. hombre vuela, entonces está abajo. <risa> en una similitud entre Yahvé y... En el libro de Fernando de los Dioses yo pongo el paralelo asombroso que hay entre el, aquel éxodo de los israelitas y el éxodo de los aztecas se parece en muchísimas cosas ¿verdad? el de los aztecas en cierta manera fue mucho peor porque duró 123 años me parece y caminaron mucho más terreno que los otros y Huitzilopochtli que era el Yahvé de ellos tenía tan malas pulgas como Yahvé era tan malcriado como Yahvé era tan vengativo y tan rencoroso como ya Yahvé Y por eso no puede ser hasta que fuera el mismo Yo lo, no tengo ni la menor idea No me extrañaría que fuera el mismo Pero debe haber muchos Yahvé por ahí Porque hay los pueblos en general son prohijados por una entidad de estas Y los traen, los llevan, los dominan Hay dioses que, por ejemplo, a una tribu africana Tienen su dios Y ese es el que se les presenta En el budú se da mucho eso Y se les presenta y les habla y les dice y los ayuda en, en ayuda, como decía una señora hace poco que hoy por ahí, o una de las doctoras de aquí, uh -huh. entre comillas, ellos van a lo suyo siempre a los hombres, ayudamos a los animales, sí, ojo, y les damos de comer, y les llevamos a los veterinarios, pero acabamos comiéndolos, eso no hay duda, ¿entiendes? Y, y lo mismo hacen estas entidades, volviendo para que este hombre no se quede, el barcelonés, Yo no sé si, uy, si lo puedo ya ven, probablemente no es, pero se parece muchísimo. Y ha habido muchos otros dioses o entidades de estas, por ejemplo, un Baal, un Molec, etcétera que sí proyejaban a los asirios y a los babilonios, pero les decían a, a sus sacerdotes, tráiganme animales humanos para comer. Zoroastro, con los mitras y todo eso, también, tráiganme. Allí no era, hay sitios donde son más civilizados, no me traigan animales humanos, es decir, no me traigan hombres, pero tráiganme vacas. En este capazo, vacas blancas, tráiganme caballos en la, la, la, la, la mmm, religión de Sorbastro. Siempre quieren sacrificios. Luego hablaremos un poquito de eso. Eh, entonces, si todos esos dioses pequeñitos, entre, comi entre comillas y, y con minúsculas, son falsos o son simplemente otros entes, ¿todas las religiones están equivocadas? ¿O hemos basado nuestras religiones en, en cuestiones equivocadas? Por supuesto. Todas las religiones, a la larga, todas, incluido el que tiene Bolán, han hecho un año terrible a la humanidad. La humanidad ha hecho más que pelearse y pelearse y pelearse. ¿Por qué? Hasta ahora por ideas religiosas. Y está la historia para probarlo. Y dentro del cristianismo, el cristianismo ha dado leña santa, santa, eso sí, porque si eres cristiano, pero ha dado leña en el mundo entero de una manera diferente. Y entonces, entre los cristianos, nos hemos degollado. Yo quisiera tener aquí a diez teólogos o al señor cardenal de Madrid a que me refutara eso. Los cristianos nos hemos degollado unos a otros en Europa. Lo que pasa es que la mayor parte no sabe nada de esto. Y los que lo saben se lo callan. Pero yo le diría a cualquiera, si es que a lo mejor ni lo saben siquiera, porque yo también, que fui un santo padre jesuita durante muchos años, y también estas cosas nadie sabía nada de eso. Pero... Yo le preguntaría a uno, mire, ¿quiénes fueron los, los, los por ejemplo, los anabatistas? ¿Quiénes fueron los cátaros? ¿Quiénes fueron los valdenses? Pues fueron una gente que adoraba a Jesucristo con más fervor que lo adoraban los, los, los romanos, diríamos, los papas de Roma. Y como no lo adoraban como ellos querían o no seguían la pauta de ellos, pues fueron aniquilados, pero aniquilados. La noche de San Bartolomé... Esta, la cantidad de horrores que hay en la historia de Europa, solo por odio entre cristianos, que uno se queda pasmado. Lo que pasa eso la gente no lo sabe. Y entonces uno dice, qué bien nos han hecho. Sí, tiene parte positiva la región indudable, pero a la larga nos ha hecho daño, porque nos ha amarrado la mente, y aquí tiene una cantidad todavía de fanáticos, son capaces de degollar a quien sea, porque no piensa como él. A más de uno le estará pasando ahora cuando me está escuchando, que estará queriendo que me caiga arriba... Que me caiga al cielo y me hunde por las cerejía que estoy diciendo. Tenemos un montón de llamadas, yo no sé si empezar a dar paso. Una de Madrid me parece que está ahí preparada José Antonio. Yo quería, sí, yo quería preguntar que en qué punto entran los extraterrestres en ese esquema que está planteando. ¿Te acuerdo? alguna otra cosa? No. Gracias, un fuerte abrazo. Señor, una pregunta que tenemos preparada. Sí. ¿Qué tienen que ver los extraterrestres con toda esta historia? Pues yendo al granísimo, y ya que ha puesto el dedo en no la llaga, los extraterrestres, los llamados extraterrestres, entre comillas, siempre, para mí son la última manera en que han tenido de manifestar tienen de manifestarse esas entidades. Se ha manifestado de mil maneras a lo largo de la historia y hoy día estos asentetos son esas entidades que se meten en cacharros de todo tipo... ...porque mira que hay un, no hay un hombre igual a otro... ...¿por qué? Porque tienen el poder para fabricarlos... ...y algunos no necesitan aparato ninguno... ...se te presentan en la casa... ...el que no lo ha visto nunca, pues claro, no lo puede decir... ...pero los que, la cantidad de gente que dan la vida por decir que sí... ...aunque los más, que sí, que lo han visto, etcétera... ...pues es así, de modo que, contestando... Este, ...en pocas palabras, los extraterrestres... ...son una manera de manifestarse esas entidades... ...la última moda sería el último grito. Vamos con cuenta, Vicente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mm, esto Yo quería hacer dos preguntas. La primera es sobre, que me hable sobre la figura de Cristo. Si fue un proyecto extraterrestre noble o, un en fin, ¿qué opina de eso? Y la otra es, ¿por qué los gobiernos ocultan continuamente todas estas apariciones extraterrestres, etcétera? De acuerdo. Gracias. Un fuerte, Gracias. fuerte abrazo. Gracias. No tratar el tema de Jesucristo, porque lo hemos tratado bastante bien en nuestro programa, pero bueno, ¿qué opinas? No, no, yo estoy advierto que estoy terminando, ya lo he terminado, un libro sobre Jesucristo, nada más. Y se llama Increpando a Jesús de Nazaret. Y digo honestamente con todo lo que yo sé de teología, y voy a, analizando, digamos, el Evangelio y la figura de Cristo, honesta y honradamente. De que eso saldrá cuando Dios sepa, el libro está escrito ya Y Cristo tiene muchísimo que ver con esto, con todo lo que estamos diciendo, muchísimo. Ha habido muchos Cristos en la historia, lo no que pasa es que nosotros solo nos presentaron este, pero en el libro mío que tienes ahí delante, Cristianismo, un mito más, y en otros, en el Parapsicología y Religión, yo he hecho unos paralelos entre Krishna y Cristo y Buda, te no sé cuántas páginas en que son exactamente iguales, y la gente no lo sabe pero cuando van viendo que nacieron de madre virgen, que nacieron el mismo día, cuando yo me enteré que que que Krishna había nacido el 25 de diciembre, vamos, a decir, pero esto es una broma, que y voy a Buda y nació el 25 de diciembre, y Mitra nació el 25 de diciembre, y Zoroastro nació en enero. Esto que es una broma, no, es que ninguno nació en enero. De Hay dentro una una pauta de modo que dejamos el tema de Jesucristo Segunda parte, ¿por qué los gobiernos ocultan las apariciones de ONIS, etcétera? Ocultan las apariciones ¿Por los gobiernos están en la luna? No nos partan a nada, la política y no del... a que no, los... no los tumben del jamón Y nada más, nada Los políticos, vamos, es que es indignante verdaderamente todos los días Hoy no es Vamos a pegar un salto y luego volvemos con el señor este La peste equina esta famosa Que va a costar no sé cuántos miles de millones Empezó en junio Las dignísimas autoridades te callaron y en septiembre es cuando vinieron a hacer la cosa porque según las autoridades nunca pasa nada. Entonces, mmm, y todo es así, todo es así, toda esta parte de seguir a la política. Yo hace mmm, cuántos años, por lo menos 6 o 7 años, dije por una emisora, no sé cuál sería, dije, le va a costar más las drogas al, a los políticos, le va a costar más votos y le va a costar más dinero al Estado que 40 mil cosas que tienen demás. Ahora están tomando en serio las drogas. Señor, las drogas nosotros yo las parecí. No. ...yo, me hicieron padecer tremendamente... ...la de, la década del 60 en Puerto Rico... ...cuando yo era capellán de un hospital... ...que era solo para otro grito... ...y aquí han venido a enterarse hace sólo cinco años... a ...tomar en serio... ...¿dónde están los políticos? ...politiqueando, nada más... Eso. ...y los males graves ¿verdad? ...los tienen ahí apuntados... ...bueno... ...por eso, porque ocultan... ...a los políticos... Eh, se enteran de estas... De, ...de las naciones así secundarias... ...ni se enteran de estas cosa ...los grandes como tiene la filosofía esa de que no pasa nada, que no hay que alborotar a la gente, solo quieren alborotarlos ellos, pues los grandes, pues sí, saben muchas cosas, estoy seguro, que los segurísimo, pero, no tengo aquí datos, pero me consta las reuniones que empezaron a tener en Austria, rusos y norteamericanos, para pasarse las cosas, no sea que un día nos pase como nos pasó en el Golfo de Tonkin, donde empezó la guerra de Vietnam, empezó por unos ovnis, que hubo encima del Golfo de Tonkin y los norteamericanos que vieron que les estaban iban a tirar y por ahí y ahí donde fue donde se encendió todas las cosas lo que pasa es que estas cosas no suelen salir a, a flote pero sí, saben, pero se le va de las manos no tienen no tienen que decir, ¿por qué? pues porque ¿qué, ¿qué hacen cuando por ejemplo aquí en Zaragoza en un campo de tiro que hay se les posó no sé cuántas veces en una noche un OVNI y es un sitio que es de los militares, son, pues, no, los OVNI hacen lo que les da la gana ¿Y qué hacen cuando en Washington, en la década de 50, aquellos OVNIs durante dos días estuvieron jugando arriba y abajo con los cazas más grandes que había Pero vamos, hacían pis encima de los cazas, los, los OVNIs. Y no tienen nada que decir, por eso se, se quedan callados y se acabó. Vamos con otra contrallamada de Madrid, Mari Carmen. Buenas noches, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Salvador, soy una esta seguidora de usted. Y desde luego cada vez comprendo que tengo más follón en esta cabecita que usted dice que no vale para pensar. Porque si no me ha aprendido tantas cosas, que ahora me estorba y no puedo olvidarlas, sería más fácil encajar las nuevas. Bueno, mire, en principio alguna de mis dudas no está más o menos usted resuelto. Pero yo quisiera saber ciertas si entidades realmente es para más o menos tenernos como un buen rebaño ahí seguir más o menos los pasos que ellos nos quieran eh, guiar el fin realmente es para beneficio de unos y otros de estas entidades de ellos mismos o para que a la larga la humanidad despierte de, del caos de oscurantismo en que estamos metidos y por otra parte esta energía, bueno, aquellos que querían vidas humanas o vidas de animales, pero ellos quieren realmente nuestra energía, nuestra potencia anímica, o conducirnos a, a que más o menos estemos siendo perdidos. Y por, por otro lado, estas entidades unos y otros se llevan bien, tienen un jefe supremo, o también entre ellas hay guerras. ¿Con qué fin lo hacen? ¿Con qué objeto? ¿O es aquello de, de que el medio justifica... Eh, ¿El fin o ¿no? con qué objeto? Bueno, Gracias, bueno un abrazo. Tanto gusto de haberle escuchado. Gracias, María Carmen. Buenas noches. Ah, nos ha adelantado todo el programa que tenemos preparado, o sea que bueno, empezamos a contestar o... Gracias, señora. No, sí, es que casi seguro que no lo voy a poder contestar a tantas cosas, porque en realidad, pues, tolo en la llaga en muchas cosas, en las preguntas. Pero bueno, algo sí le contestaremos. Primero, usted dice que la cabecita esa que, lo, que no vale para nada. Sí. La cabeza humana, el cerebrito humano, para mm, meterse dentro de las entrañas de Dios, como ha hecho la teología, que no ha hecho más que faltarle el respeto a Dios, ¿verdad?, durante todos los siglos que llevan al, alucinando ahí sobre ese tema. Para eso nos sirve, para ver la esencia del cosmos ahora ante cosas físicísimas, como son, por ejemplo, los agujeros negros. Ahí patinamos, y son cosas puramente físicas, el cerebro está entrando, pero es una cosa bárbara. En cuanto se asoma uno, por ejemplo, a las dimensiones a que nos llevó Einstein, dígalo usted, de 100 hombres a 99, que le explique la teoría de la relatividad, ni el uno que queda se la va a explicar, eso solo muy poca gente, de modo que la cabeza para ciertas cosas no vale, pero para otras sí. Y ese es el pecado de los de los seres humanos, aún de los que tienen títulos universitarios, que no piensan más que en lo que tienen... En, en la cebada que les da de comer cada uno está a su especialidad, nada más y no levantan la mente para ver cómo es el cosmos para ver qué es la vida, para ver qué hacemos aquí para ver cómo nos con quieren convertir en borregos todos los líderes del mundo para eso no, no usamos la cabeza y sin embargo la cabeza sirve para eso el modo que yo doy un voto de confianza al cerebro humano verdad para pensar en las cosas suyas y en cambio que se deje de ahí de cosas del más allá porque no, no llegamos a eso ahora, esta señora yo le diría Estas entidades nos usan, y usar puede ser malo para el hombre y puede ser bueno para el hombre, pero a la larga, el que en las escalas cósmicas, el reino vegetal usa al reino mineral, porque está encima de él y le chupa a la, a la tierra, le chupa todos los nutrientes que tiene. Pero es que el reino vegetal es usado por el reino animal. El, la vaca se come a la lechuga, pero es que a la vaca se la come el león, en el mismo reino hay todavía diferencias Y nosotros usamos a los animales Hay veces que este uso conlleva el ayudar A mí me gusta mi perrito y lo quiero y lo tengo en casa y lo mismo y lloro cuando se me muere ¿verdad? En cambio, hay veces que el uso conlleva en la destrucción Por ejemplo, yo tengo una granja de conejos que los trato muy bien Hasta que llegar el momento de sacrificar conejos porque vivo de eso Y, me, y me los, no me los como porque reviento, pero se los vendo de temo que estas entidades nos usan pero como son variadísimas algunas que son las de las que menos tenemos que preocuparnos tratan de ayudar a la humanidad para mí son las menos el que te trata de ayudar está lejos verdad y te lo hace de una manera genérica porque parece que hay una ley cósmica es no interferir de los que tenemos que defendernos son de los desgraciados que interfieren constantemente vuelvo otra vez la, al ejemplo de los animales el animal salvaje que está en el bosque, si ve a un hombre, lo mejor que debe hacer es huir de él, porque aquel hombre viene a llevárselo, o a cazarlo, o a meterlo en una jaula y tenerlo en su casa, pero de otra manera viene a fastidiarlo. Por lo tanto, hay entidades de estas que, que son las que interfieren en nuestra vida, que tenemos que huir de ellas, ¿por qué? Porque vienen a romper la armonía humana, y de hecho lo han hecho de 40.000 maneras, y esto es... Ahí están, no sé, todos los capítulos que yo les he dedicado a ver cómo ha sido la horrenda historia humana, por qué estamos peleando siempre, porque a ellos, a algunos, les conviene que peleen, como por ejemplo hay una cierta raza de gallos que los hombres los usan, los entrenan, los alimentan, igual que a los toros, solo para que sean bravos y que se peleen, y le dan el gran espectáculo a los señores, ¿verdad? En cambio hay otros que abomina de eso, hay otros dioses, de los nosotros somos los dioses de los gallos, por ...que abominan de eso, no quieren, defienden a los animales... ...de que ellos son variadísimos también... ...y no hay que ser ingenuos en creer que porque es una entidad esta ya es buena... ...no, ni hablar... Y tenemos un Jefe Supremo, como decías... ¿no? no, no, no, entre ellos tienen tantas guerras como nosotros... ...eso es eso lo dicen todas las religiones... ...la pelea de Luzbel con los ángeles buenos y ángeles malos... ...eso es la pelea de ellos... ...y triunfó, ya ve que es un, uno de ellos, medio el Dios Supremo, ni mucho menos... Y le dio una gran paliza a los hilos de en venganza, está ahora a ver cómo le saca. Le saca gente al otro y siempre peleando el uno contra el otro. Pero las peleas cósmicas de estas entidades son igual que son entre los animales, igual que son entre las plantas, igual. Este es un misterio, ¿por qué la cosa es así? Vamos con otro tema también, que apunta también nuestra nuestra oyente. La sangre y los dioses, y por qué les interesa que suframos, y por qué nos dicen que hay que sufrir, etcétera Algunos de estos hombres, de estos dioses, es como te digo, hay algunos hombres por el por ejemplo que son sanguinarios ¿verdad? y les gusta la pelea de los gallos que los arranque los ojos y sangre y todavía los ve allí y en cambio hay gente que cuando ven que por ejemplo el, el torero le mete el, le meter estoque al dan se desmayan es horrendo y a veces hay países dios terrible como hagas una correa de toros en, en inglaterra no es que vas pero que no sales en toda la vida porque los ingleses son para defensa de los animales creo que son los números unos luego serán bastante burros para otras cosas pero bueno va a matar gente, por ejemplo, en el estadio de Heistel y por ahí. Pero para eso tienen ya una supersensibilidad. Bueno, pues estas entidades las hay, que son las que de, tenemos que defendernos de ellos, que son las que más interfieren, que les interesa muchísimo el usar las energías que el hombre produce. Cierto tipo de energía son varias, no es una sola, ¿verdad? Pero sobre todo, fundamentalmente, las energías que produce el cerebro humano cuando está excitado. Y por eso han hecho todas las guerras, y por eso han hecho una hora todos los estadios, y por eso hacen todas las conmociones que hay, las angustias que están creando siempre. Entonces, fijas que todos los profetas están diciendo siempre que van a venir cataclismos y por ahí, y el alma del hombre está angustiada siempre. Y ellos, al estar así, como cuando uno está con miedo, eso es una cosa física, esto no lo invento yo, ¿verdad? El cerebro humano produce unas ondas, y esos esas ondas a ellos les encanta ¿Es alimento, es su forma de...? Yo no sé si es alimento o es un café, un rapé, que se toman al fin, ¿verdad?, ...o les hace cosquillas... ...yo no lo sé... ...porque el hombre, por ejemplo... ...la música no lo alimenta... ...pero es un placer estético que tiene... ...a lo mejor eso les hace un tipo de cosquillas... ...en la Biblia te podría probar yo eso... ...¿en qué parte de la Biblia? ...hombre... ...la primera vez... Eh, miraba, ...miraba el rojo... ...porque tenemos tiempo... ...porque ah. tenemos tiempo, sí... ...pues mira, la primera vez que aparece... ...la intervención de Yahvé de esta manera... ...le dijo a Abraham... ...antes de Moisés... ...Abrain fue el primero que... Mm, vio aquella hornilla humeante... ...no, eso antes... Vino Yahvé y le dijo, cógeme animales, pártelos por la mitad, en vacas y cabras, y tú los doblas, los partes por la mitad y los abres y me los das tumbando en el campo. Y haces una fila con ellos. Así. Entonces hizo como como la había mandado. Y al, al atardecer, él fue a espantar a los animales que venían a comer, los cuervos y por ahí, y vio que había una hornilla humeante. Esa es la frase que traduce, fíjate la Biblia. ...es una manera de, de, de, de presentar un ovni, una hornilla humeante... ...que iba lentamente pasando por encima de todos los animales... ...aquellos degollados y descuartizados, lentamente... ...claro, el pobre Abraham debió quedarse una pieza... ...y, bueno, y aquel era Yahvé, el que iba por allí... ...que tiene que ver Yahvé con animales partido por la mitad... ...chorreando sangre por todas partes y convertido en hornilla humeante... Lo que pasa es que los fanáticos leen eso, como leen 40 minutos de cosas, y no, no, es tío, eso es Dios, sino ahí el san, el señor cura les dice que eso es así, y que yo estoy loco, y ya se lo creen tranquilamente y siguen yendo a misa. La mar de contentos. Han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Recuerda, a partir de ahora, los viernes de 12 a 1 y 7 minutos una hora menos en las filas canarias tú qué piensas de ti mismo eres un ser especial eres un elegido eres un ¿qué eres? Bueno, seguro que no te han preguntado nunca esto no si, sí, si sí. ¿Ah, sí? que si soy un manipulado que si estoy bueno mil cosas desde los fans que, que me ensalzan a los que me, me dan caña de todos los colores yo soy un hombre normal ahora tengo que decir hay algunos que me dicen que sé si yo soy un apóstata y soy un resentido no yo la verdad es lo contrario yo soy un converso me convertí del fanatismo a la racionalidad ¿Entiendes? y si lo del me convertí de la fe infantil que me enseñaron y para 40 años este, estuve siguiendo a la racionalidad a caer en la cuenta de que el cristianismo es un mito igual que todas las demás. ¿Pero no te crees un iluminado un productado? No, no, Dios me libre de eso. Además, yo suelo hablar bastante mal de los iluminados. No, no tengo fe ninguno de los iluminados. Siempre que hay iluminado, este cuidado con él. ¿Por qué? Porque lo están manipulando. El hombre lo que tiene que hacer es usar su propia cabeza. Llegar a menos a lo mejor que un iluminado, le dice muchas cosas de arriba, pero el iluminado a la larga acaba engañado. Esa es quizá una de las primeras conclusiones que podemos sacar, usar la propia cabeza Si te parece, vamos a hacer una tanda rápida Vamos a dejar que entre nuestros oyentes para que te pregunten ellos Tenemos a Jacinto, perdón, <coughs> de Galdácano Buenas noches, Jacinto Sí, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Contentos, como sí, digo, siempre No sé si dentro de, de lo de estos señores Cuando he a Jao a despertarme y oír, no Pero tengo un... Tengo una, una cosa que te ha pasado hace poco tiempo Bueno, a ver si me puedo explicar con, con detalle Yo fui bautizado hecho la comunión en una familia de las todas las que había entonces. Tengo 66 años. Esto, yo después de que hice la primera comunión me di cuenta de que todo esto que me traían era una mentira. Yo, en fin, no he podido nunca con la religión católica apostólica. Ha sido imposible para mí. Bueno, pero hace un año aproximadamente me ha pasado un caso, no es que tenga mucha importancia, pero lo veo rarísimo. Yo me dedico desde hace... No le he dicho, ay, yo salgo a la psicología, voy mucho al monte Pues un día he ido al monte, y yo iba a las tres y media de la tarde así, iba caminando por un sitio que me lo conozco muy bien, tengo que pasar una alambrada, he pasado una alambrada, perpendicularmente he seguido unos trescientos metros, perpendicular, en piedilla recta, pero antes estaba a llover y he dicho, bueno, pues no te voy yo sin llevar nada de protección. Entonces, según iba andando, me encontrado con otra alambrada perfectamente delante de mí, nueva. No es ningún sueño, es verdad, totalmente. He pasado esa alambrada otra vez, en la misma dirección. Me he encontrado con un, un bosque, o sea, el mismo bosque, pero, pero es extraño, raro, un camino, un, un fondo. He dicho, bueno, qué raro, nunca he visto esto y vengo por aquí muchas veces. Pero como llovía, me volví por el mismo sitio, exactamente por el mismo sitio, que había saltado, o sea, unos 250, 300 metros, normal. He visto hay unas setas que estaban saliendo, cuando venía casa le he hecho la mujer, oye, a veces si para la semana que viene hay unas setas y tal que, que, que estaban saliendo y a ver si crecen en estos días. El caso es que hemos ido, aquí estaban las setas, ahí estaba todo. pero bueno, pues llevo mucho tiempo, ya desde un año, siempre que voy a ese monte, a buscar esa pagoada, a buscar esa alambrada, y no la encuentro. No es que me esté preocupando mucho, pero un poco sí, ¿qué puede haber pasado a ti ahí? Y esto es todo, soy ateo totalmente. Gracias Jacinto, vamos a ver si Salvador le bueno, contesta. Pues yo le contesto. Hace muy poquito leí yo en la revista norteamericana Fate, que se dedica a estas cosas, un caso totalmente igual al suyo. Un leñador fue a... y creo que lo puedo encontrar todavía donde estaba, fue como usted, él buscaba troncos de árboles buenos... De secciones de bosque virgen y usted busca casetas pero bueno es la misma cosa entonces de repente entró en una cantidad de de, de bosque talado no de pie más bien y, y empezó a señalar árboles dijo qué cosa fenomenal hay aquí estuvo mirando mirando volvió a su casa al día siguiente ya volvió con ap ap aparatos con un camión etcétera y trajo de todo y no existía semejante cosa Y no es que él se perdiera, ¿no? Porque era un hombre que estaba pesado a andar por allí. Y le pasó igual que usted. Pero mire, eso es una cosa que si usted lee los libros de Madame Blavatsky, usted verá cómo ha usted en otra dimensión. Eso se da. Hay un caso clasicísimo de unas dos señoras inglesas que fueron, no me acuerdo cómo es, si eran francesas que fueron a Inglaterra o viceversa, y vieron el trianón y vieron toda una... retrotrajeron la historia un siglo para atrás y estuvieron las dos viendo unas escenas con una manera de vestir la gente que ya no se llevaba, los coches de caballos, etcétera, etcétera. Creo que fue a finales del siglo pasado y es una historia una cosa clásica en, en la parapsicología. Hay momentos para ir a la, contestarle a usted brevemente y situaciones en la vida de ciertos hombres sucede muy rara vez que de repente se sale uno del tiempo, no sabemos por qué ni cómo. Eso lo hacen casi la voluntad cierto tipo de medios, pero son muy también muy extraños los que hacen. O sea, personas como usted que no se dedican a esto, eso se da ahora. De eso no le usted nada, nada más que hay más dimensiones en este mundo, hay el mundo es mucho más complicado de lo que de lo que pensamos. Y lo mejor es que nos sigamos cada uno en su vida, y usted con sus setas, con su monte conocido y por ahí, ¿por qué si no es de volverse loco? entiende Y no le dé más vueltas, sepa que ese fenómeno se le ha dado a otra gente también. Vamos a Alicante, María. Buenas noches, María. Sí, me ah, parece que sí. sí, me parece que está cocando tu receptor, si lo puedes bajar un poquito. Te escuchamos, vamos con él la pregunta si vale. puede Claro. Ahora Salvador. Buenas. A mí me gustaría saber si si ya igual que, que Jesucristo, pues bueno, si ya había existido. Sí. Porque vamos a Bien cosa, bien. De, de Jesucristo, pues sí, está los profetas te oíren, pero él ya ve. acuerdo, ¿alguna otra cosa más? Pues y que que el valor los ojos. De acuerdo, gracias María, un fuerte abrazo Vamos a ver si nuestros clientes son rápidos haciendo las preguntas Y tú rápido contestando sí, no En su si fue más hombre que Dios verdad Bueno, ojo, yo creo que fue hombre, nada más porque eso de ser Dios, eso son cosas que han inventado la iglesia, Dios es una cosa que está mucho más arriba de lo que los lo hombres podemos saber bien, pero fue un hombre ciertamente extraordinario, en cambio ya ve, es entra mucho más dentro de esto que estamos hablando hoy, Yahvé yo creo que existió, era un tipo que venía de una nube, si es que pues, tenemos que hacerle caso a la Biblia, lo mismo que si es que hemos de hacerle caso a otros libros sagrados, que tenemos que son muchísimos y muy abundantes, y que hablan de otros Yahvé. De modo que yo sí creo que Yahvé era una entidad de estas que se presentaba y se presentó nada menos que unos 300 años duró, porque la última vez, si no me engaño, eh, fue en tiempo de Ezequiel o por ahí todavía aparece la la gloria del Señor, como le llamaban a la nube, en la que se presentaba Yahvé. Y yo creo que sí que se que existió físicamente y era el que hacía tantas cosas como vemos en la biblia verdad y era el que a quien jesucristo llamaba a su padre y yave era de temer porque la, las cosas que vemos en la historia lo negativo que era y lo cruel este, no tienen nombre como que yo creo que sí que Yahvé existió y crecemos ovnis preguntaban yo como yo digo como de los creer es algo que no vemos y prestar al sentimiento en una cosa los son están ahí es como si me dice usted cree en noruega Bueno, yo nunca estaba en Noruega, pero sí que estaba allá arriba. Los OVNIs son una entidad, son una, una realidad de nuestro mundo, que aunque a la ciencia no le guste y a, los, a algunos políticos no le ahí está, eso es indudable que es una realidad tan real como como 40.000 cosas de las que nos hablan. Desde Madrid nos está tratando de comunicar Blas. Buenas noches, Blas. Hola, buenas noches. Muy, ¿Cómo estás? Muy bien, vosotros. Mm, contentos, como digo, de estar como vosotros. ¿Sí? Muy rapidito, si puedes, porque tenemos un montón de llamadas. Y pues queremos... mira, eh, como empezó el señor Feixero a hablar de dioses con minúsculas y, y tocó los mayas yo quería preguntar a ver esa eh, la, la o sea porque es que es cuatro que, que resulta que tiene mucha similitud por, por lo que se dice con con Jehová porque le, le representan con blanco con barba y también hablan de de que hay cristianes o sea de cuando los azteques los mayas hay cruces también por allí sí. que nos explicar algo de esto de acuerdo Gracias, me escuchas como ya sabes, atrás del receptor y vamos rápidamente y con bueno, contestación. de este he hablado yo en Parapsicología y religión, me parece, y en uno otros en eso, de mis libros. pero eso es repetir, ya lo he escrito. Para mí, que a Quetzalcóatl no se me parece tanto a Jehová ¿Cómo? como a Jesucristo. La, los mayas de, y también los los aztecas tuvieron su, su llave, que era Huitzilopochtli, que era el, el dios, el que venía en la nube. ...a ellos no se le presentaban nubes se le presentaba en forma de una gran águila blanca que la veían en el cielo y la estuvieron viendo durante un siglo y medio y en el, en el éxodo que tuvieron desde el sur de, de, de Estados Unidos del estado de Utah por ahí bajaron hasta hasta teneritlán donde estaba la ciudad de México Ahí venía siempre el águila, y cuando el águila se movía, igual que la nube, ellos se movían, y cuando el águila se paraba, ellos se paraban, y a veces el águila estuvo parada 40 años, por ejemplo, encima de Tula, y ahí hicieron si una ciudad enorme, hasta que un buen día el águila empezó a moverse. Y ellos le dijeron, por amor de Dios, el Moisés de ellos, que se llamaba, curiosamente, se llamaba Moshi, también como Moshi, es el nombre original de Moisés, le dijo, pero mira que ya estamos aquí, y le dijo, yo no te escogí, ni a ti, ni a tu pueblo, para que me deis órdenes. Era tan de, tan cascarrabias como ya llamé. Os escogí para que, me decíais, de modo que a caminar y ahora en castigo a tumbar todo lo que habéis hecho. Y he decidido tumbar todo, y por eso vas a Tula, y hay restos allí de una, de una gran ciudad, pero de, derribada por ello porque se la mandó a hacer. De modo que Quetzalcóatl era, se parece mucho a Cristo. que Quetzalcóatl murió crucificado, según una de las tradiciones también murió crucificado, y fue el que era el, el hijo del otro. ¿verdad? era el, el que lo representaba y apareció de una manera rara y se fue de una manera rara y fue el que les enseñó, etcétera, etcétera el que los salvó, entre comillas o redimió y este señor preguntaba también otra cosa de no me acuerdo yo, la pregunta que he tomado ha sido esa la relación entre entre los dos entre Quetzalcóatl, sí yo, pues ya te digo yo lo relaciono más con Jesucristo y a Huitzilopochtli y con Yahvé vamos a Murcia, ahora ahí está Emilio buenas noches Emilio sí, buenas noches sí. cuando quieras lo primero es felicitar al padre a Salvador Freisedo <risa> Perdone por lo de... No, no, yo no perdone, hay gente que se lo esconde por ahí, no, no, yo fui jesuista 30 años y aquí esto no me lo quita nadie. No, felicitarlo por el trabajo que está haciendo, me parece magnífico. Y después preguntarle si ha consultado la, toda la información sobre estos temas que hay en toda la tradición islámica, en Buhari, por ejemplo, muslim, o los comentarios de, del Corán, del Cordubio, del Cordobés ahí hay una información enorme sobre todo estos asuntos ¿no? bueno, lo que yo... si sí, yo sé que en la... perdón, si quieres, ¿quieres contar algo más, Emilio sí, no, de acuerdo, gracias, un fuerte abrazo, escuchas por el receptor en un libro que yo no sé cuándo saldrá, que espero que lo saque plaza y verdad, pero está escrito ya hace sus meses le dedico un capítulo a... se llama los jinas islámicos o los yins islámicos, yo sé que en la literatura islámica Se tratan estos temas de una manera mucho más interesante de lo que se tratan en, en nuestra Biblia, diríamos. Aunque nuestra Biblia, según los santos teólogos, no es para tratar estas cosas, pero de hecho ahí están las cosas que hay escritas. Bueno, pues las cosas de la Biblia son menos interesantes, o la concepción que hay de estas entidades en el Islam es mucho más certera. A mí me viene mucho mejor, indudablemente, que lo que hay en el cristianismo. Y le dedico un larguísimo capítulo a los jinas islámicos. Yo ciertamente no soy ningún experto, aquí me he seguido... La, la trayectoria que me, que me trazó, diríamos, mi gran amigo este Gordon Crichton, que es sí lee el árabe como el, como el inglés, y, y publicó unas cosas muy interesantes, y yo entonces lo que he hecho es comentar todo lo que él hace, de modo que en el libro mío, que espero que se publique platicaneses, llamará ellos de aquí a unos cuantos meses, a este señor le diría que leyera todo lo que yo puedo decir sobre sobre el, la literatura islámica. Vamos ahora a Murcia. Paco, buenas noches. Buenas noches no quieras. Pues bueno, desechando una pequeña contradicción de nuestro invitado, que ha recurrido a las ondas electromagnéticas, a este para para unas de explicaciones, cuando al inicio del programa le calificado la ciencia por inépta por no saber del tema esta noche, yo pregunto, si la hipótesis de Salvador Freicedo es la existencia de seres o entidades superiores y la tesis es su influencia en nuestras vidas, ¿cuáles son los axiomas o verdades del sentido común? conducen de dicha hipótesis a la tesis... ...me gustaría oír una breve relación de hechos objetivos... ...de los tiempos actuales... ...que coayuven a creer en, en esos seres o entidades. vamos... ...muchas gracias y escucho con la radio... ...gracias Paco, bueno... ...ha puesto la cosa en términos demasiado filosóficos... ...y demasiado rápido... Yo le diría, con toda modestia, que todo lo que yo le podía decir de eso Está en el libro mío, Defendámonos de los Dioses, que tiene 300 páginas Ok, ahí yo es donde puedo decir con calma, capítulo tras capítulo Y no aquí, ahogado aquí por Miguel Blanco, decir en dos minutos dilo. Yo digo que la gran prueba de mi tesis está en la horrenda historia humana El hombre es, claro, hay muchas otras pruebas, sobre todo de hechos diarios que desconoce la ciencia. Luego hablamos esto de que yo descalifico a la ciencia. Mm, hay mil hechos diarios que no tienen explicación y siguen sin tener explicación. Y la ciencia, las autoridades, etcétera, lo echa para un lado y se acaba y sigue habiendo gente que te dice a mí me pasó esto y me pasó esto. Como el señor de Vizcaya que llamó hace poco. Ahí están los hechos. Ese señor no es un estúpido, no, dice lo que le ha pasado. Y como él hay 40 del mundo entero de otros hechos totalmente diferentes, pero que, que no son de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿Olvidarnos de ello o no? Ahora, voy a mi gran prueba, es la horrenda historia humana. ¿Cómo es posible que el hombre no deje de pelear, no deja de pelear, siendo racional como es? ¿Por qué? Porque yo lo deduzco. Hay entidades a las cuales conozco por muchos hechos de estos particulares que se interesan en que el hombre siga peleando ¿Y cómo es posible que habiendo llegado a un nivel como hemos llegado de, de civilización y de esto y de electrónica por todas partes, estemos a punto otra vez, primero estemos usando todos los grandes inventos para acabar con nosotros mismos? ¿Y estemos a punto otra vez de degollarnos con las guerras de las galaxias y por ahí? Bien. Mm, quiero... Ah, lo, de la, lo que me dice señor. Señor, yo no hay, me parece, ninguna contradicción en que yo cite a Einstein. Ni nada de eso, porque las ondas electromagnéticas todo el mundo de los cuantos, todo el mundo de la, la física de campos, etcétera Eso no es propiedad exclusiva de la de los señores científicos. Una cosa que está ahí, ellos la investigan, se les agradece muchísimo, pero los demás tenemos también cabeza para leer esas cosas. Además, a este señor yo quiero decirle que el señor Einstein, que es el paradigma de los científicos, en su cabecera, según dijo su mujer cuando se murió, su libro de cabecera era Madame Blavatsky, que es la princesa de los, de, de los esotéricos, y era el libro que él leía. Y entonces dígame usted cómo Einstein leía es porque Einstein que era más listo que muchos científicos que no son inteligentes, uno puede ser científico y no ser inteligente, pues sabía que había otros mundos, que había otras dimensiones y él precisamente se había asomado de la mano de la del álgebra, se había asomado a esas a esas dimensiones, y por eso yo tengo derecho a citarlo, es más, a mí donde yo más veo diríamos la huella de Dios es, es Ahora es en el mundo, en el submundo del átomo, ahí es donde lo veo yo, en el mundo de los quarks, ahí es donde yo veo, y de todo este tipo de ondas que estábamos hablando, y no le dejo que los solo ellos pueden a dar no menos los científicos, que sigan inventando cosas les estaré muy agradecido, y que me dejen a mí también usar mi cabeza. Vamos madrugada tras madrugada aquí en Radio Cadena Española. Vamos a pasar una llamada de Madrid, Maripaz. Buenas noches, Maripaz. Buenas noches. Cuando quieras, perdona que te hayamos hecho un poco. No Bueno, yo quería preguntarle a don Solador si considera que las sectas tienen un carácter fundamental religioso sí, dirigirlo, o por el contrario, una finalidad lucrativa. Y también quisiera que me dijera eh, cómo se llegó a la conclusión de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. De acuerdo. Gracias. Gracias a ti, Maripaz. Bueno, vamos, deja apuntar aquí lo creativo, las sectas, ¿verdad? Sí. A las sectas son como religiones en pequeño. Hay hay individuos líderes esta, que son unos rivales del demonio, había que meterse en la cárcel por estafadores. Pero no hay muchas sectas que no los pobrecitos, son unos iluminados. Yo ya te digo que cuando digo la palabra iluminado, los acompaño en sentimiento. Es decir, un hombre que oyó una voz, que la podía ser que se tratase de un psicótico, entonces era una pura alucinación. No, pero hay gente que oye voces y son voces que vienen de fuera. Y el pobrecito no hace más que seguirlo. Hay eh, cosas que se han quedado medio religiones. Mira, una gran secta, por ejemplo, son los mormones. Los mormones, el pobre Joseph Smith, era un pobre diablo, un hombre bueno que estaba orando, arando, ¿eh? y dejó de arar y se puso a orar en el estado de Nueva York. Y ahí se le apareció el ángel morón y le empezó a dictar cosas y ahí tienes a los mormones caminando. Y ahora modernamente ya hay una cantidad enorme de sectas. Hay algunos que son puramente para lucrarse. Pero la mayor parte, no créanme, no, son pobres desgraciados manipulados que creen que Dios les habla porque oyen una voz. Son un tipo de contacto, ¿eh? es el contacto religioso, no el contacto platillero. Hay, que es, Muchas veces andan a medias porque los contactos de los hombres también reciben unas cosas medio no místicas y por ahí. Bueno, eso en cuanto a las sectas. Y yo, por supuesto, a todo el mundo que se metió en secta, pues lo acompaño en el sentimiento. Sigan lo que digan, nada, lo que hace falta es caminar en la vida con la mente por delante y evolucionar racionalmente. Y no hacerle caso a ningún líder, a ningún líder. La otra cosa que decía esta señora... Cristo, era, ¿Cómo se llama ah, conclusión de que Jesucristo no ha no, no nacido? Es, es la que ha llegado a esa conclusión. No me atengo a lo que dicen los teólogos ahora. Ya en los libros del otro día me quedé pasmado cuando mi mujer me enseñó un libro de, de EGB ahora en que ya dicen que sí, que ciertamente Jesucristo no nació. Eso lo dice ahora oficialmente la Iglesia. Ha tardado dos mil años en decirlo. Y antes hay del que dijera lo contrario. Y ahora ya lo admiten. Además, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque mira, cuando la Iglesia Oriental se separó de la Occidental... Una, decir, los griegos ortodoxos, a la iglesia de Bizancio, una de las causas que había, una de ellas, era que ustedes han cambiado por convenirles la fecha del nacimiento de Cristo. Y por eso, si usted va a, lo, a Grecia, que son tan cristianos como nosotros, este aunque no obedezcan al Papa, la fecha de nacimiento de Cristo es el 6 de enero. Pero probablemente Cristo tampoco nació el 6 de enero. Vamos a Palma de Mallorca, Antonio. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Ya tengo cuatro preguntas para salvador Rapidito, si sí, puedes La primera eh, ¿No es posible que Cristo, o sea que Jesús Fuera el Che Guevara de, de sus tiempos? O sea, un líder político La segunda eh, ¿Qué razón justifica que el, los, los judíos digan que son el pueblo elegido? Después, ¿qué razón da la iglesia para decir que unos evangelios son... Son los buenos y otros uh, no son los buenos y después otra cosa eh, cómo es posible que la iglesia en el tiempo que estamos aún se empeñe en, en, en que los sacerdotes practiquen el celibato gracias. De, de acuerdo gracias antonio gracias. voy a contestar con ametralladora el eh... El, si Jesús fue el llegaba de llevar de aquellos tiempos, ciertamente la iglesia el carácter de celote de Cristo se lo ha, se lo ha disimulado, pero hoy día en el libro de Baingen y en unos cuantos más está apareciendo que ciertamente Cristo era un defendía tanto diríamos la evolución del espíritu como la liberación de su patria y Cristo era si no era un celote afiliado y pagando cuota mensual era ciertamente un defensor de su tierra, eso es indudable. Bien, otra cosa dice este, ¿qué razón tienen los judíos para creerse el pueblo escogido? Los pobrecitos fueron engañados por Yahvé y los escogió a él, lo mismo que Baal escogió a los a los asirios, a los babilonios. Y ya te digo, los oanes a, a los um, al dios pez, bueno, cada dios escogía a los persas, por ejemplo, tenían a su aura mazda y tenían después más tarde tuvieron a Mitra, etcétera, etcétera de modo que ya ves, se les apareció y se los vio aparecer y les hacía milagros y los ayudaba, etcétera, etcétera los liberó de los servidos y le dijo yo se he escogido y se creen, se siguen creyendo los pobres el, el pueblo escogido, ya ya van a llorar, que da una pena tremenda cuando van verlos allí contra la muralla, y, y hay que decirle, oye, me parece que tiene reuma, porque hace dos mil años ya que está prometiendo venir y no acaba de venir. Y vino Cristo y no le hicieron caso, de modo que siguen esperando. Dice que la iglesia, qué razón tuvo para que los evangelios son, cuáles son buenos y cuáles son malos? Uy, y esto es larguísimo de hablar. La iglesia ha ido componiendo y recomponiendo los evangelios, y tenemos la cantidad de apógrifos, de los cuales de Evangelio de hay no sé cuántos, como 50 me parece, entre Evangelios y Epístolas eh, y Apocalipsis hay como 50 solo en ese capítulo, hay cuatro capítulos más, y, y ha sido acomodados de mil maneras, y por ahí, porque le convenía, y por ejemplo, a, a, salieron hace unos años en Chenoboskion, en Nag Hammadi, en un pueblo de Egipto, el año 47, al mismo tiempo que en Kunran aparecieron en Kunra no apareció nada en el Nuevo Testamento, pero en, en la Samadí sí. Y apareció, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, en que aparecen frases de Cristo, muchas frases de Cristo, algunas de las cuales están en los Evangelios, otras no. Pero es curioso que los Evangelios de la Evangelio de Tomás, las frases muestran a un Cristo que es gnóstico completamente. No quiero meterme ahora a hablar quiénes eran los gnósticos, pero era una cosa que la Iglesia hizo mucho link, porque eran sinópticos. Y para meterle el San Juan tuvieron mucho, mucha dificultad, porque San Juan es un Cristo ya bastante gnóstico. Bueno, de eso habría mucho más que hablar. Y por último, el celibato, nada, eh, o... ah, eso es un disparate tremendo, se van a quedar sin curas, <ríe> a toda velocidad ¿Qué cosa? No tenían problema, así como para ordenar mujeres. Tienen un problema teológico tremendo que no pueden, porque ya están infaliblemente casi definido que no puede ser para ordenar a gente casada o para eso para que se canen, no hay problema ninguno, ¿por qué? Porque ha habido tantos aterotes casados a la derecha o por la izquierda, o por la derecha, como solteros los apóstoles todos serán casados y ya hasta hay escrituras prácticamente San Pablo dice ¿Cómo? el obispo que sea varón de una sola mujer y yo digo, ¿qué haces? pues nada, que ahora se han puesto superfirulísticos y no quieren que ninguno sea y se van a quedar sin curas cuando los protestantes les están comiendo el terreno en América, por ejemplo porque el pastor tiene la pastora a su lado con los pastorcitos y por eso hay iglesias por todas partes y en cambio casi no hay curas porque, oye, hoy día en estos tiempos de, de televisión como las tenemos y de, de, que se te mete todo en casa pues naturalmente guardar la castidad es un problema serio Y por eso hay las trampas que hay, y hay todos los pobres curas muertos en en la, en la Puerta del Sol, y, y por ahí, no puede ser. Llega una última pregunta, porque tenemos un montón de no vamos a poder pasar, porque si no dedicaríamos todo el programa que a mí me gustaría, pero tenemos ya a Berenice esperando para atender a todas las consultas en esa línea blanca. Una última llamada de, de Barbastro que pregunta que ¿por qué tenemos miedo a los muertos? Bueno, porque, ciertamente, primero, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia nos ha presentado el más allá, el fin del mundo, la vida, de una manera espantosa. Creo que de todas las religiones que hay, la Iglesia es la que lo presenta con caracteres y con tintes más trágicos y más tétricos. Ese infierno eterno que pende sobre la cabeza del que nos haya portado bien, ese momento del que pende la eternidad del que nos hablaban todos los escritores antiguos, es espantoso, ¿verdad? Y por eso es natural que los hombres <coughs> tengamos miedo. A, ...a ese paso, al más allá, no... ...porque, óyeme, condenarse eternamente... ...y chamuscado, además es una cosa, la, verde, la madre es terrible los otros infiernos de las otras religiones que también los tienen, no todas, pero son se salían de ellos a la larga y algunos hasta se escapaban en todas las mitologías hay gente que se escapaba al infierno o lo rescataban por ahí, pero de aquí no se salva nadie, para eso está la onipotencia divina eso es una de las barbaridades que hay en el dogma cristiano y la gente se las traga tan tranquila, y eso fue es una cosa, y segundo, que ciertamente ese paso a eso, al más allá es una cosa que nos, nos sobrecoge no sabemos que hay nunca no ha venido nadie, sí, dicen que viene en realidad es natural que el hombre le tenga miedo Pero mucho más un cristiano cuando le han metido tales miedos al más allá Nos quieren que pasemos otra llamada más Una última llamada de León, Juan José <coughs> Buenas noches ¿Lo ahora mismo? Juan José ¿Juan José? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Estamos en directo cuando quieras hacer tu pregunta Muy buenas noches En primer lugar enhorabuena por el programa ¿eh? Gracias Mire, quería hacer tres avocaciones, tres, tres preguntas es Muy rápida Una vez mía ...y las otras dos de dos grandes personajes, que admito mucho... Uh -huh. ...la mía es la siguiente, que vamos, muy resumidamente... ...que el tema que se está hablando, esto de creer o no en Dios... ...para mí pienso que es simplificar mucho la historia... Eh, ...ya que tenemos muy pocas referencias fiables... Eh, ...que nos hagan... ...referencia, tener la opinión sobre si creer o no, ¿no? Y bueno, luego ya muy rápidamente quería decir... ...una frase que decía Mario Benedetti, cuando decía que... ...yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda... Y la otra, para acabar, eh, una frase que decía un amuno, eh, más bien sobre el españolito de nuestros padres, que decía que debemos de, de despertar de la modora espiritual. Ahora me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. Ah, no, en, en en el cristianismo, un mito más, lo que hago es, no, en por qué hago en el cristianismo, pongo una frase de un amuno precisamente, que es casi es un amuno dice, lo que hace falta es que la gente use su cabeza para este problema de Dios, yo me peleo con Dios todos los días, decías. bueno, de que estoy de acuerdo con él, hay que despertar de la modorra, y sobre todo a la gente, hay que decir lo que dejen de atracarse tanto con tanta televisión y tanta matraca como le meten todos los días y realmente piensen en algo que sea un poco más, no precisamente en Dios, pero en algo que tenga un poco más susto. Segundo, estoy con Mario Benedetti, ciertamente a Dios, si es una persona civilizada, el Dios del cristianismo no lo es, Este, no puede molestarle el que yo dude o no dude porque es una cosa muy extraña ciertamente enfrentarse con el más allá de modo que si dios es dios no puede molestarle el que yo dude sin embargo según nos han enseñado y según mismo cristo dijo en el evangelio el que no crea se condenará digo pero señor te para que me ha dado la cabeza yo estuve pensando los próximos contrariamente está duro de pelar pues al infierno no si dios es dios no puede molestarle mi duda Y entonces lo primero fue un poco más difícil de entender lo que dijo, pero ciertamente sí creer en el dios personal, en el dios que nos ha presentado el cristianismo. Hay que tener unas tragaderas tremendas para creer en él. Yo no creo en el dios del cristianismo. Yo creo en que hay algo, que hay un mundo bárbaro que hay mirando por la noche y sobre todo por un telescopio, como esas constelaciones y esas galaxias dan vueltas. Es una cosa maravillosa ese orden que hay en el cosmos. Y yo me siento una pulga, ¿verdad? Ahora, ¿Dios está aquí, está allá? Sí, pues, eso es un misterio. ¿Dónde está Dios ahí? El Dios en que tenemos yo lo rechazo. Sé que hay un más allá y tengo una fe total en que cuando me muera, resucitaré. Vamos a escuchar, a intentar sacar conclusiones ahora y vamos a escuchar para ello la tercera parte de nuestro programa. Es nuestro propio invitado, Salvador Freixidó, quien en uno de sus libros nos dice como dioses la verdad profunda de la famosa frase bíblica podría interpretarse así no le hagáis caso a los mandamientos que os dé porque si le hacéis caso vais a ser sus esclavos por los siglos de los siglos ya que sus mandamientos están muy bien pensados para que no podáis progresar ...ni llegar, mediante una evolución natural, a ser seres superiores como lo es él. La triste verdad es que los hombres, en vez de evolucionar en una línea auténticamente humana... ...nos hemos pasado los siglos al servicio de nuestros respectivos dioses gastando en su honor lo mejor de nuestras riquezas y de nuestras energías físicas, y empleando en su adoración y en el cumplimiento de sus deseos lo mejor de nuestras capacidades intelectuales y espirituales. Pero a pesar de ello, seguimos tan belicosos, tan separados por nuestras ideas religiosas, tan patrioteros y tan impotentes ante el hambre, las enfermedades y el dolor, como lo éramos hace siglos por eso ha llegado la hora de que despertemos estas siguen siendo palabras de Salvador Freixido las escribía en su libro Defendámonos de los dioses era palabra escrita escuchemos ahora de sus propios labios los métodos para defendernos ¿Se puede decir, Salvador, entonces... ...que los dioses nos han hecho más daño que beneficio? así ah, sí. Yo, yo tardé muchos años en descubrirlo, pero sí. Claro, puede ser que haya alguna persona a la cual... ...yo... <risa> ...me voy a la, a la comparación con los animales. A un animal le pregunta a los hombres... ...no, yo mira, este hombre en concreto es mi amo... ...y me quiere muchísimo por ahí. Bueno, pues lo mismo podemos decir nosotros. Hay alguna persona a la cual... ...alguna entidad se le ha parecido y le ha ayudado en su vida... ...pero en general... Hablando en general de la raza humana A la larga lo, lo estamos viendo Como las raza humana están separada hoy día por religiones La gran separación Creen en esto, creen en esto Y creen en esto Y ayudan a unir a unos hombres con otros Pero los separan a los que no tienen la misma fe por ejemplo en ellam el cristianismo ha habido un, hay una enemistad constante en la ha habido siempre Pero a la larga nos han hecho mucho daño porque nos han tenido la mente trabada amarrada por muchos años por ejemplo en el cristianismo aquí en el mundo occidental no se avanzó en las ciencias porque era la biblia no lo decía y era antibíblico y cuando se hicieron las primeras operaciones eh, quirúrgicas hubo unos problemas tremendos y esto no lo invento esto fue en el siglo 13 en, en bolonia en concreto Porque era ir contra contra lo que dice la Biblia No se puede andar, el cuerpo de Dios es templo del Espíritu Santo Menos mal que no le hicieron caso ni siquiera los cardenales Cuando vino el primer avión los tíos lo dijeron imposible ¿Por qué? Pues porque no puede ser Porque porque eso va contra la ley de Dios Cuando en Inglaterra a la Academia de Ciencias se, se le presentó mmm, Si se podía usar las bombillas eléctricas en, Nada, para el uso doméstico también Una de las razones de esto va contra la voluntad de Dios Dijeron, de modo que nos tuvieron la mente amarrada mucho tiempo con la Santa Biblia una cosa que yo creo que no entienden las personas cuando te escuchan es que el hecho de negar estos dioses con minúsculas no significa que tú estés negando que exista el verdadero Dios y la verdadera religión y que la verdad exista, ¿no? Claro que no, ¿qué voy a negar? En absoluto, yo... Únicamente me meto con estos truancitos que se presentan como el dios universal y que nos hacen la pascua, ¿verdad? Pero que hay encima de ellos, hay un, no sé lo que hay, ¿verdad? Un, un poder mucho más fuerte, eso es indudable. Ahí está el cosmos, ellos, estos pobres diablos, no pueden nada con las galaxias absolutamente. Es más, te pasa a ti, una vez más vuelvo con los animales. Pues tu perro, si lo quieres, trátalo bien, porque si se te muere el perro, se te va de las manos. Ya, sí. Se va de tu poder. Se perdido el control. Totalmente. Y no creo que el perro se vuelva a la nada, ¿eh? No, el perro, igual pasa igual que nosotros, sigue evolucionando. Eso que era la mente del perro. Nosotros, mientras estamos aquí, sí, estamos bajo, en cierta manera, bajo ellos. Y si somos listos nos podemos liberar de ellos muy bien, ¿verdad? Yo por lo menos en un capítulo hay fui ocho consejos Pero si somos tontos, nos no, metemos debajo y hacen de nosotros un guiñapo. Pero por encima de ellos, indudablemente, el cosmos, el cosmos Dios, el universo Dios, eso es mucho más grande que todos ellos. ¿Cómo defendernos de estos dioses pequeñitos? Lo primero, lo primero, lo fundamental, es que cada uno crezca. ¿Cómo se defiende un niño, por ejemplo, de las inclemencias del tiempo, del tráfico? De, de ¿Cómo se defiende creciendo, haciéndose hombre? Pero si no nos dejan crecer, y ellos muchas veces no nos dejan crecer, pues naturalmente estamos siempre pensando, a ver que hacíamos en el cristianismo padre cuántos hijos puedo tener padre puedo comer carne hoy padre puedo ir a preguntar no hombre usted tenga los hijos entre usted y su mujer que usted crea que pueda alimentar y mande al cuerno lo que diga la biblia y lo que le diga a su padre espiritual porque porque no le van a dar si usted tiene más de la cuenta se le van a morir de hambre y, entonces pero se lo ofrezco a dios dios no va a bajar a hacer un milagro dios le deja morir de hambre a sus hijos también y esto no es blasfemar esto es la realidad pura por lo tanto que hay que hacer crecer uno usar uno su propia cabeza Otro consejo, no entregue jamás tu mente a nadie. Por supuesto no a todos estos líderes de este mundo, a, a, líbrate de todos ellos, pero si alguna vez alguien te viene, que esta es la voluntad de Dios, mándalo al cuerno a él, al papel que te traiga la mano, y a eso que él te dice que a Dios también, no. Tercero, si alguna vez tú oyes, porque eso está pasando mucho hoy, Esto es lo que genera iluminados, que alguien te habla, no le hagas caso a ninguno porque te están queriendo traquetear la mente. Yo suelo decir, si estás una vez tumbado en la cama, que es cuando suelen pasar esas cosas, relajado y de repente empiezas a oír una voz, si puedes huye. Oye, ¿por qué? Porque alguien está viniendo que no sabes quién es. A lo mejor con el tiempo te convences que te quieren ayudar, pero no lo sabes. Y hay gente que en cuanto nota que que algo hay en su cabeza, ya están con las manos de, de derechas. ...a ver, oyendo a la voluntad de Dios... ...eso no es Dios... ...eso es una de estas entidades... ...y probablemente con mala uva... ...y será el tercer consejo, sí, hay más todavía... ...sí, hay muchos... ...lo que tienes que hacer es destraumatizarte... ...tenemos dentro ya tal trauma... ...con todo lo que nos han dicho... ...de que si Dios es así... ...de que si el más allá es así... ...de que si hacemos esto... ...hay gente que por ejemplo... ...dale de comer puerco a un maometano... ...o a un judío... ...que se odian entre sí... ...pero en eso son los dos antipuerco... ...ninguno come puerco... ...vemos, es mortal para ellos... Y uno dice, ¿pero qué pasa? Ya están traumatizados. No bautices aquí a un niño. Uy, muy pobrecito, es como si le hubiera caído la y una epidemia encima, porque no está bautizado. ¿Cómo y lo miran como un sarnoso en la escuela de los demás niños? como no está bautizado? ¿Qué cosa? Córtale el pelo a un parsi. En de, un determinado día que la luna no está bien, bueno, se vuelve loco, jamás lo consentirá. Córtale el pelo, por ejemplo, a un a un shik, a los de la, los, los del Punjab estos. Jamás se corte Desde que nacen jamás le puede tocar nadie el pelo y se si lo carbamos esta de huella, porque es una de sus mandamientos era ganar armado siempre, pero no se le no pueden cortar el pelo, ¿ves? De eso hay que borrar, borrar, borrar, y yo que soy soy un hombre racional que uso mi cabeza, trato de hacer el bien y trato de vivir la vida en paz con los demás y disfrutándola. ¿Y instituir un nuevo orden de valores, como dices también aquí en el libro. Bueno, en parte es esto que te digo, hay que una vez que usemos la cabeza empezar a ver qué es lo que tiene importancia en la vida y qué es lo que no tiene importancia en la vida. Pero primero, claro, hay que barrer todas las otras cosas. Entonces empezar a ponernos de acuerdo lo mismo que nos hemos puesto de acuerdo para hacer una constitución, para hacer las reglas del, del, del tránsito, por ejemplo, en las calles. Yo tengo derecho a caminar, sí, pero hay un momento en que no me deja caminar. Sí, no me deja caminar, ¿por qué? Porque tienen derecho aquellos que van por allí. Yo me tengo que parar en la acera porque está la luz roja. Pues así es como tenemos que hacer, coger orden de valores. Y en eso, claro... Privadamente hay que hacerlo y hay que hacerlo también públicamente. Los gobiernos, por ejemplo, ¿qué orden de valores tienen los gobiernos cuando hay dos mil parados, dos millones de parados en un país, no sé si tres millones, y dedican para la FACO, no sé cómo se llamaba, hace, hace tres años o por ahí, dedicaron cuánto fue, ya me han olvidado. Un horror de millones de dólares, pero un horror de millones de dólares, ¿verdad? fueron en miles de millones de pesetas no sé cuánto para comprar aviones, que lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, absolutamente y pudirse de viajar porque si no que así que nos meten una her. ¿Qué orden de valores hay cuando gastamos dinero en cosas de por aquí por allá y hay gente que está desesperada, porque cuando uno va por ahí los señores políticos ya no andan por el metro, pero tras partes llenas de, de andrajosos de gente desesperada que no están pidiendo ahí porque sean unos vagos como ustedes, no, que no tienen que comer y sin embargo gastamos dinero para hacer una ópera, que hace falta hacer ópera, y para mil cosas suntuarias está bien, pero cuando en una familia hay siete hermanos, y dos, no comen bien, no le puedes comprar un acordeón al mayor, hay que darle de comer a todos, bueno, pues el gobierno debería hacer un esfuerzo enorme, todos los gobiernos del mundo, en decir, bueno, está bien que se aguante esto, y la música, y por aquí, por allá, y vamos a ver cómo ponemos a trabajar a esta gente, o por lo menos les damos de comer bien, porque es de vergüenza en una, una nación que maneja 12 billones, creo que son el presupuesto de este año, y ver tanta gente arrastrada por ahí, por el Madrid, los miles de mendigos que hay, esto verdaderamente, es un orden de valores falso en todos los locos que gobiernan este mundo. ¿Por qué? Porque dedican con lo que gasta la NATO, y como lo que gastan los yanquis, y con hasta el pacto de Varsovia, podíamos vivir, trabajando todo, podía comer todo el mundo, trabajando creo que son cuatro días a la semana nada más. Pero no hay que hacer guerra y ahora no saben qué hacer con esa millonada que han hecho con las cabezas de misiles, ¿qué hacen con ellas? Si es un problema bárbaro, ¿dónde las mete? Y estos imbéciles siguen haciendo más más armas nucleares todavía. Eso que deben hacer en grande los gobiernos tienen que hacerlo el hombre privadamente, no perder el tiempo en bobaditas, vete al grano. Civilízate un poco, culturízate, deja de atracarte tanto con televisiones, vesidades, gastando las energías en cosas que no valen absolutamente para nada. Por eso vas a ir tan burro como trastaste en este mundo y te van a hacer reencarnar por burro. Pero a pesar de todo Salvador, yo supongo, por son intuiciones mías, de mi propia experiencia, que esta raza chihuahua humana, quizá forzada por algunos dioses pequeñitos, tendrá algún sentido, algún sentido, ¿verdad? O estamos aquí por por eso, por claro, yo, estamos aquí para evolucionar. Si naciste grande, fuerte, tal y por ahí, pues dale un poco a los más y por ahí, pero sal sabiendo más. Yo lo he dicho ya 80 veces. Tienes que evolucionar en el orden eléctico, en el orden estético y en el orden intelectual. En esos tres niveles tienes que evolucionar. Naciste pequeño, hay gente, pues nacieron sei, allá en medio de África, los pobrecitos a ras, un, a duras penas son hombres. Bueno, pues tienen que dar un saltito y practicar el bien en cuanto puedan y por ahí, y no sé, volverán a este mundo. Los que creen en la reencarnación o no volverán. Cada uno tiene que hacer lo que esté en su mano la vida tiene un sentido, es más misterioso de lo que nos han dicho los teólogos, eso es indudable, muchas veces es incomprensible porque nace este niño ahora y ya nace baldado y reventado y dura tres días y se va al otro mundo, o a lo mejor dura cinco años después de haber pasado toda la hambre del mundo y uno dice, pero ¿y por qué? ¿qué culpa tiene? no entendemos, el cosmos es demasiado grande para entender todas estas cosas pero lo que está en mi mano, yo lo hago porque ya he llegado a esa madurez de ya el, eh, qué sé yo, lo que le pasó a ese pobre niño y me parece que me siento obligado a dar lo que puedo dar Pero, insisto, tiene sentido esto y podemos conseguir nuestra propia felicidad o nuestra propia evolución, ¿no?, ah, por con las armas que nos han dado. Por, por supuesto, por supuesto, y, y hay que quitar otra de las cosas, este sentido pesimista que el cristianismo le ha dado al mundo. Somos pecadores... Según el cristianismo, tú no puedes dejar de pecar si no tienes una vida especial de Dios Mentecatez supina Segundo, nacemos con un pecado original Este mundo es un valle de lágrimas Y ten cuidado porque si te descuidas Te vas al otro mundo y lo pasas mal eternamente Eso es una visión terrible y pesimista del mundo No, este mundo es para disfrutarlo No chuleando a los demás Como muchos son muy ricos, porque qué? Porque han, han pisoteado a los demás como apisonadoras No, no, con tu esfuerzo disfruta Todo es lícito mientras no le falte al, al derecho de los demás Y respeta a los demás Todo es bueno, todo Disfruta todo lo que quieras Otro día este, Seguiremos machacando En este yunque Porque realmente es difícil conocer. Hoy más de cuatro Están diciendo Pero qué tipo loco es Cabraba ya aquí Se le ocurre decir Estas barbaridades Mira yo 30 años Estuve intoxicado Con esta misma Con las cosas Que creen esa gente Que me critica Y gracias a Dios Hoy he perdido la fe he perdido la fe en las infantilidades del dogma cristiano. Y he perdido la fe en las infantilidades de los dogmas social-políticos y tradicionales. Y hoy día pienso con mi cabeza, y camino, camino, y el día que me toque irme, como te dije antes, cuando me acueste para morir, estoy seguro que a los cinco minutos he despertado en otra dimensión. Y eres feliz. Sí. En lo que acaba en este mundo, con estos líderes políticos, como se puede ser feliz? Que todo lo que ganas se lo llevan. Se lo llevan las contribuciones y, y tienes que andar mirando para la para que no te atropella algún loco que viene, que viene a contramano por la carretera y cosas de esas. Pero a pesar de eso, uno se defiende. ¿Cuándo vamos a tener un próximo libro tuyo? Bueno, ya te digo, yo tengo uno que se llama Ellos, ¿eh? que está hecho ya hace tiempo y espero que salga no sé cuándo y después vendrá este otro, que ahí sí es verdad que tengo que confesar y comulgar antes, que se, llama, que se llama Interpelación o Increpación a Jesús de Nazaret. Yo hablo con Jesús de Nazaret todo, diciéndole a ver qué has hecho, por qué lo has hecho, cómo lo has hecho, y cómo me explicas estas cosas que no se entienden. Gracias Salvador por haber con nosotros, esperamos ser sólidos para verlos y para disfrutar de ellos, aunque a veces no estoy muy de acuerdo. Muy bien.